que nos tienen en el, el aire, aire de la diaria. diaria. vino a mis pagos, la sombreza que nos rige, un día vino a mis pagos, la sombreza que nos rige, intentando de absorberme y así fue que yo le dije, intentando de absorberme y así fue que yo le dije. 10 y 10 de la mañana, día miércoles, y ya lo estábamos presentando, las columnas, y ¿qué columna llega hoy? Es la columna Hablando de Derechos Humanos de Sumec. Y ya está aquí en el estudio nuestra querida Ñuspi, Maiwai, ¿Cómo le va? Por favor, agreguen el Alancay porque si no mi mamá... Alancay. Ma mamá... Claro que sí. Vas a tener que verte la comida Yo no quiero no no no quiero eso, yo la aprecio mucho a Anaí, así que... ¿Cómo andan? ¿Cómo bien. andan? ¿cómo estás? Bien, todo bien acá, este volviendo a, a traer eh, puntos de discusión, puntos de no tan discusión, más acuerdos... O, o bueno información para que que lo desconozcan uh -huh. en este caso bueno yo vengo ya trabajando hace unos añitos en la asociación en SUMEC como responsable del área de pueblos indígenas y hace un añito más o menos un año o dos ya eh, también incorporamos la parte de migrantes en el misma en la misma área que bueno esa temática ya hablamos anteriormente Eh, pudieron conocer un poco el trabajo que venimos haciendo y en lo que es pueblos indígenas, como siempre, este, tratamos de no solamente, por supuesto, hacernos eco o voz de lo que sucede a lo largo y ancho de la Argentina con cada uno de los hermanos y hermanas indígenas, eh, sino también hacer un poco de foco crítico, ¿no es cierto?, en una, en una visión bien crítica Eh, de lo que está sucediendo también acá con nuestros propios hermanos y hermanas indígenas eh, lo cual no está muy alejado y a veces creemos que pasa en otras provincias pero no, acá también pasan viven situaciones que tal vez no tengan la misma violencia física pero sí existen las violencias verbales, sí existe el trato discriminatorio y sí existe, como sigue sucediendo tristemente después de muchos años Eh, una calla sí, un acallamiento, podríamos decir, un silencio, una, un aislamiento eh, recordemos que aquí en Mendoza nuestros hermanos están tanto al norte en lo que se denomina como el secano lavallino, las comunidades huarpes y al sur tenemos un gran número de comunidades mapuches también entonces la intención siempre ha sido desde Sumec poder dar visibilidad Eh, a la situación que, que vienen atravesando las comunidades eh, y cuando se ve algún atisbo bueno, también hacer eh, alusión a ello. Así que bueno, eso venimos trabajando desde el año 2014 y lo pueden ver, como siempre decimos, los trabajos de SUMEC se pueden apreciar desde los informes anuales que. ...que siempre emitimos y que están a disposición para descargar gratis... ...incluso en la web de Sumek. Uh -huh. Así que bueno, en esta ocasión traigo para, para contextualizar... ...lo que va a ser mañana, que es el día 19 de abril. El día 19 de abril es el Día del Indio Americano... ...y esta fecha nace en el año 1940... ...en eh, Pátzcuaro, en el estado de Michoacán de México... Y eh, se da en razón de la primera conferencia indigenista interamericana, la cual se realiza en el marco del primer congreso indigenista interamericano. Me gusta recalcar la parte de que estamos hablando del año 1940, hace 73 años atrás, eh, perdón, más, eh, se, serían 78 años atrás. El fin que tuvo esta, este, este congreso y esta conferencia fue eh, salvaguardar y perpetuar la diversidad cultural indígena y poner de relieve los derechos reclamados por los pueblos indígenas de todo el continente americano. De este congreso eh, participaron tanto eh, referentes de los diferentes pueblos indígenas de, de, de, de tanto de América como de otros, eh, de otros estados, de otros países del mundo, también estuvieron estudiosos y personas conocedoras o afines de la temática y también hubo presencia de eh, eh, representantes del, del Estado, del gobierno, en este caso, Eh, quien da la apertura a este primer congreso indigenista fue eh, Lázaro Cárdenas de, del Río, si no me equivoco terminaba el apellido, que fue en ese momento, era el presidente del Estado de México. Eh, el, el fin que tuvo primordialmente este congreso fue analizar y debatir el estado actual de los pueblos indígenas, en ese momento, ¿no? eh, a nivel global, a nivel mundial. porque venían sucediendo diferentes situaciones eh, fuertes, en los diferentes países, pero era hora y era necesario, se sostenía en ese momento, de unir, de hacer trabajos colectivos que dieran trascendencia más internacional que propia local. Porque se veía que con lo, con lo local no se estaba logrando este, movimientos fuertes o cambios fuertes, entonces se quería ver si en el plano discursivo internacional se podían generar mayores este, planos de discusión y sobre todo reconocimiento de derechos. Eh, de este congreso, para darle el marco final de lo que fue eh, la, la incidencia internacional, de este congreso indigenista interamericano, se crea el Instituto Indigenista Interamericano, que fue un órgano que era dependiente de la organización de los Estados Americanos. Por lo cual, desde 1940, en esta fecha, el 19 de abril, hubo una gran trascendencia en lo que fueron avances eh, en, en los marcos legislativos pero también de reconocimiento de derechos a partir justamente de esta de este primer congreso indigenista interamericano porque para nosotros es importante ahora ya en el plano local en la parte nacional porque para argentina esta fecha también tiene importancia porque desde el año 1945 eh, A través del decreto 7.550 7550/45 ese es el decreto por si lo quieren buscar esta disposición en la web se incorpora esta fecha como y esto es lo más interesante porque deberíamos tomar noción de por qué se incorpora esta fecha y, y tomar en cuenta si se ha realizado o no la trascendencia de este 19 de abril. Se incorpora esta fecha como día de estudio y análisis de la problemática. ...que han atravesado, yo agrego, siguen atravesando, no. los pueblos indígenas americanos... ...puntualizando la importancia de la recuperación de los valores ancestrales materiales y espirituales... ...y el reconocimiento del aporte indígena a la vida social y económica de los pueblos de nuestra América. Por lo cual, los 19 de abril tienen la intención de generar en cada país... un momento de reflexión y análisis sobre la situación actual de sus pueblos indígenas y trabajar en pos de las conclusiones arribadas en este marco analítico. Ese es el fin que tiene el 19 de abril hace 73 años, ahora sí, aquí en Argentina. Vuelvo a insistir que se incorpora en 1945. Sí. A mí siempre en estas fechas me pasa lo mismo y supongo que a vos, Gaby, también te debe pasar lo mismo ahora que... que vamos compartiendo también los años es primero, ¿qué tipo y qué nivel de conocimiento hay de un 19 de abril y la trascendencia que tiene como tal? Yo creo que no es mucha, es bastante poca y sobre todo y esto lo hablo a nivel personal porque lo he vivido con, con mis padres mis padres como artistas y como difusores de, de, de la cultura indígena en las escuelas uh -huh. Acá, por ejemplo, en Mendoza, el 19 de abril recién se incorpora dentro de los calendarios escolares en el año 1994. ¿Cuántos años pasaron? ¿no? Exacto. Y, y, a, y más allá de, de, en, del 45 al 94, sí, sí. la brecha de, de años, bueno, de una u otra manera se incorpora en el calendario, sí. pero ¿qué tipo de eficiencia claro. ha tenido? Eh, sigue siendo el 19 de abril... una fecha más del montón, por ponerle uh -huh. ese título, cuando la incorporación de esta fecha tuvo una, un, una gran importancia. Era justamente para estudiar, para analizar qué era lo que estaba pasando con nuestros pueblos indígenas. Esta columna, a partir de, de mañana 19 de abril, abre esta, este, este interrogante o esta necesidad de... de volver a poner en, en el Vox Populi, uh -huh. volver a incorporar en nuestro, en nuestro haber de, de fechas en el calendario, que recordemos qué implica el 19 de abril, que no es un día más. Y que el 19 de abril, más allá de las discusiones terminológicas de indio, indígena, aborigen, nativo, eh, el término, por ponerle... este eh, Lo que es propia la consideración en base a, a, a lo estudiado y en base a lo, a lo mismo que te estaba comentando ahora es el 19 de abril como Día del Indio Americano. Ahora, después, si las discusiones se quieren dar aborigen o e indígena, no hay ningún problema, pero utilicemos la fecha para lo realmente necesario, que es justamente ver cómo están nuestros pueblos indígenas. Y bueno. A partir justamente de esto y de lo que he podido escuchar, que han hablado también acá en La Mosquitera, ahora sí vayámonos a hoy, a hoy con lo que está pasando con nuestros pueblos indígenas. Eh, no me parece eh, para nada desatinado en este momento hacer eco a lo que ustedes comentaban, lo que está pasando con el pueblo huichí, por ejemplo. ¿Cuánto conocemos y cuánto desconocemos sobre la situación que está pasando el pueblo wichí. El comunicado que compartieron ha sido, yo creo que, más que esclarecedor en cuanto a lo que no sabemos que está pasando allá. Eh, no solamente porque hoy estamos hablando de una situación con los pueblos indígenas de violencia muy fuerte. Ya no es solamente un trato discriminatorio o no es un destrato Eh, uh -huh. sino que los niveles de violencia han ido en aumento lo hemos podido ver en la tele como tampoco lo hemos podido ver o sea, pudimos ver cuando fue el caso de Santiago Maldonado uh -huh. este, cómo se arremeten absolutamente eh, adentro de las comunidades como destrozan las viviendas de, de las de las comunidades en sus territorios, cómo destratan absolutamente a las hermanas y hermanos en el caso de, del sur, en, en las comunidades mapuches, pero por ejemplo en los huichís pasa exactamente lo mismo en cuanto a los niveles de violencia que están siendo utilizados con ellos, y no nos estamos enterando de ello, y de una u otra manera tenemos que ser conscientes también de que hoy los medios son con lo que Comemos cotidianamente. Entonces, si no nos lo muestran, creemos que todo está bien y que no estaría pasando nada cuando en realidad está pasando mucho. Están pasando cosas muy fuertes. Esto que comentan los hermanos Wichí en, en su comunicado diciendo nos están sacando los niños. No, no sabemos dónde nos están llevando a, nos, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Llegan al hospital y cuando nos vamos a ver no están más. Eh, no estamos hablando solamente... Eh, desde el reconocimiento al derecho a la propiedad y al, al reconocimiento al derecho a que se reconozca la propiedad comunitaria uh -huh. estamos hablando de derechos que son aún sin importar la condición por así decirlo ayer hablábamos Totalmente. con mamá y decíamos estamos llegando a un punto en el que según el rótulo o la condición con la que yo estoy es como me tratan uh -huh. ¿Sí? y en este caso Eh, más allá de indígena o no indígena, estamos hablando de derechos que son propios de cualquier persona, de cualquier ser humano. Eh, en los pueblos indígenas siguen existiendo este, la coerción absoluta a un, de, a un debido derecho al acceso a la salud, a un debido derecho a, a, a un debido acceso al derecho a la educación. Uh -huh. Eh, seguimos teniendo concepciones en donde, como dice Galeano eh, no es arte si eh, no es artesanía eh, no es idioma o lengua si no es dialecto seguimos hay, hay, que, hay que hacer un análisis fuerte de cómo estamos concibiendo cómo estamos viendo y cómo estamos acompañando a nuestros pueblos indígenas, desde qué posición, desde qué óptica y de, desde qué entendimiento. Eh, creo que un 19 de abril merece la importancia y merece el reconocimiento para hacer este tipo de cuestionamientos. No solamente a instancia gubernativa para ver qué tipo de política pública o qué tipo de política de gobierno llevar, respecto a derechos de pueblos indígenas sino también en nuestras bases en nuestros niños, en nuestras niñas discutirlo en las escuelas ya este, está bien hemos superado desde hace años dejar de hablar en pasado como uh -huh. que los pueblos indígenas existían, comían, vivían algo que costó muchísimo muchísimo, ¿no? muchísimo. Uh -huh. así como reconocer que los 12 de octubre no es uh -huh. una celebración no es un festejo, es un momento en el cual se dio Ni siquiera un choque de cultura, sino fue un atropello absoluto, Exacto. un desconocimiento absoluto de una, eh, de una bataola que venía uh -huh. y atropelló absolutamente todo lo que estaba acá sin importarles nada. Hemos dado esos avances, sin ningún lugar a dudas, y eso hay que celebrarlo, hay que considerarlo. Pero seguimos teniendo ciertos vestigios o ciertas... Este, concepciones que hacen necesario que sigamos trabajando en esto. Porque ya no es solamente el propio, ya no es el... Ah, bueno, si es de los indígenas, entonces se tienen que preocupar los indígenas de eso. claro, Porque ya nos están afectando también a nosotros. El fracking, por ejemplo, que está... Las comunidades mapuches de acá, de Mendoza, están peleando justamente por el fracking, este, o por el uso del fracking, Eh, con todo lo que ello implica y eso no afecta solamente a las comunidades indígenas que están hoy ahí en el sur de nuestra provincia nos afectan a todos el fracking nos afecta, seas indígena o no indígena, exacto. nos Sin afecta a todos discriminación, sí exacto, a, los, a las comunidades huarpes el acceso a, a, y esto pasa actualmente, eh, el acceso a la salud sigue siendo totalmente dificultoso eh, la distancia y el aislamiento en el secano o la sigue siendo el factor determinante para que muchísimos derechos sean vulnerados para las comunidades indígenas que la pelean a diario todo el tiempo la están peleando de una u otra manera han conseguido avances y sí, seguro, están las escuelas están las salitas pero en qué condiciones están y eso es necesario ponernos a discutir eso es necesario ponernos a ver ¿cómo se está generando? Porque es muy bonito llevar, salir con los medios de que sí, instalé un, un acueducto o, instalé, o, o creé una escuela albergue, pero después, ¿cómo se mantiene esa estructura? Y ahí es donde es necesario realmente que el, el discurso no sea solamente la verba, sino que tenga un contenido. Porque si no, seguimos haciendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Entonces, vuelvo a insistir, Traigo hoy, el, el 19 de abril, eh, para primero dar a conocer qué significa el 19 de abril y por qué su importancia, por qué el 19 de abril es el Día del Indio Americano, cómo nace, cómo se incorpora a la Argentina, cómo incluso está incorporado acá en Mendoza y todavía anda ahí bollando. <risa> este, pero sobre todo también, porque más allá de que le, demos, le den bola o no, Este, la parte gubernamental eh, le demos bola a nosotros incorporémoslo nosotros directamente al 19 de abril digamos, ah mirá, hoy un 19 de abril día del indio americano a ver, está en el calendario, todavía no bueno, si no está en el calendario entonces hagamos algo hagamos algo, pongámonos un poco más discutamos adentro de la casa si es necesario un 19 de abril, bueno hablemos de pueblos indígenas hoy, en una comida en un... bueno, eso Eh, en cosas tal vez simples no esperemos que pase algo del otro uh -huh. y no nos escudemos en eso sino que accionemos directamente sin necesidad de estar esperando o justificándonos en que bueno, no, porque todavía no está, qué sé, no está en el caso del 19 de abril no está incorporada oficialmente en los días, este en los feriados no, entonces de eso no se habla exacto, exacto así que, bueno, en esta oportunidad Eh, quería traer eso, quería traer al 19 de abril para, para autocuestionarnos y también para, para seguir sumando al debate que, que yo creo que ya se viene dando este, por suerte ya hace un tiempo como sociedad como, como, como comunas incluso este, yo venía diciéndole en casa está bueno hablar en la mosquitera de pueblos indígenas porque... Porque no es un mundo desconocido, uh -huh. sino que son, son afines, son, siempre están informados, siempre están dando este novedades y noticias al respecto. Y eso estaría bueno que suceda este, en todos los medios, no solamente en la mosquitera. Así que, como siempre, abrir y, y abrir al debate. Cuando hablamos de pueblos indígenas, está bueno abrir al debate porque yo creo que nos reflejamos nosotros mismos. Más allá de reconocernos o no como indígenas, este, es parte de nuestra identidad. Uh -huh. Los pueblos indígenas somos partes de la construcción colectiva de lo que ha sido la Argentina hasta hoy en día, como así lo que ha sido en otros países. Este, y de una u otra manera también los pueblos indígenas somos el cotidiano. Somos el cotidiano, somos este, quienes desde hace mucho tiempo venimos sosteniendo este, desde nuestra cosmovisión, desde, nuestra, desde nuestro entendimiento con la naturaleza, desde nuestro entendimiento con nuestro hermano, con el que está al lado nuestro, eh, cómo, cómo resistir, cómo luchar y cómo defender nuestros derechos. Y creo que, que eso es ejemplo y es parte de nuestra construcción identitaria. Y por lo cual este, no solamente merece... Eh, un reconocimiento, de decir bien, muchachos, vienen haciendo bien las cosas, o vamos, sino es mucho más: es entender una filosofía de vida, es entender por qué, para el capitalismo, para este sistema tan cruel, este, los pueblos indígenas son totalmente un escollo. Son, es algo totalmente molesto lo indígena porque se contrapone absolutamente y no solo se contrapone sino que encima este, demuestra que puede ser una gran herramienta eh, para, para nuestras vidas, nuestra conformación. Este, de vida como sociedad, desde nuestra concepción de vida como política, desde nuestra concepción de vida como medicina, como salud, también como educación. Entonces, lo indígena no es solamente este, el derecho a la propiedad comunitaria, es mucho más, es mucho más trascendental. Eh, así que, bueno, una vez más, eh, invitar a... a seguir reflexionando, a seguir trabajando y a seguir conociendo qué es lo que está pasando con nuestros pueblos indígenas, no solamente en otras provincias, sino también acá. Acá mismo. Acá mismo. Eh, y también, eh, para, para finalizar, eh, empezar a autocuestionarnos, uh -huh. empezar a vernos a nosotros mismos. Eh, porque vuelvo a insistir, más allá de reconocernos como indígenas o no, es parte de nuestra identidad, es parte de nuestra identidad americana, porque somos de este continente, somos de esta, de esta parte de la Pachamama, y también porque somos hoy ya parte de un país, de un estado moderno, por así decirlo, que legislativamente eh, tiene muchos derechos reconocidos, muchos derechos que están plasmados eh, tanto en la constitución nacional como en las leyes y tratados y convenciones internacionales, pero hay que tener cuidado porque hasta el momento solamente lo estamos viendo en la letra y en el contenido, en el día a día, eso se nos está escapando. Entonces hay que ser más consciente de ello y, y bueno, eh, a, a, dejo abiertas las preguntas <risas> para cada uno que se quiera hacer y... Y invito, como siempre, a los 19 de abril a tenerlos en consideración y, y a incorporarlos dentro de nuestro propio calendario. Aunque no aparezca todavía como yo digo, como feriado, porque tristemente saber que los estamos tenemos. acostumbrados, pero a saber que los tenemos. Y para todo aquel que quiera saber qué implica, qué es lo que comenté al principio, cómo nace en 1940, cómo se incorpora en 1945, hoy tenemos una herramienta como Internet y yo... Uh -huh. eh, lo he buscado a propósito para ver si hay información y si sí está así que así como rechazamos algunas cosas o las cuestionamos de estos este de estos momentos actuales eh, el internet puede ser una herramienta que nos sirva también para informarnos y bueno este dar algunas herramientas de, de conocimiento como en este caso el 19 de abril claro que sí así que bueno gracias Gavita Nuspi la verdad que un placer escucharte Eh, movilizándonos y movilizando esta propuesta para todos y para todas ¿no? de, de, de pensar este 19 de abril, de repensarnos y esto tan fundamental y que tiene que ver con una postura eh, de vida ¿no? de entender que no solamente eh, hablamos y, y podemos defender a nuestros pueblos indígenas si tenemos descendencia o no tenemos descendencia sino que eh, está adentro de toda nuestra historia, está adentro nuestro Exacto. Así exacto. que más que agradecida y será hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles con Hablando de Derechos Humanos. Muchas gracias.